Música histórica desde el pueblo cubano, porque tenemos la alegría de eh, tomar nuevamente el contacto con Aleida Guevara, la médica cubana, la hija del Che, una de las hijas del Che, eh, que ya tuvimos un primer encuentro tiempo atrás, eh, sobre fin de año, si no me equivoco, y desde entonces cada tanto quedó ese compromiso de poder conversar con Aleida eh, a propósito de sus actividades, ella está al frente del centro Che Guevara, pero además recorriendo, viajando mucho por los homenajes, por distintas actividades que se organizan en solidaridad con la Revolución Cubana, eh, en homenaje al Che, eh, reivindicando su memoria y su lucha. Y ahora la encontramos por Italia, eh, según nos viene contando desde hace días. Aleida, bienvenida a Radio Centenario, una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos con, con Emiliano, que es una joven incorporación al programa de la mañana de Radio Centenario. Aleida, y contanos por dónde andás. Bueno, ahora mismo estoy en Torino, pero vine realmente por Boloña, Ajá. porque en la ciudad de Boloña, que es eminentemente universitaria, se abrió una muestra digital sobre la vida y obra de mi papá. Entonces, vine a la inauguración y después, bueno, pasé a Torino con otros compañeros que también eh, ayudan mucho a Cuba. Ajá. ¿Quién, ¿Quiénes organizan estas, estas actividades, Aleida? Estas son dos organizaciones que hay acá en Italia, en el norte de Italia, que hacen este tipo de trabajo. Y hace años, en el 16, se reunieron con mi hermano Camilo... Uh -huh. Y en el 17 logramos hacer la primera muestra en Milano. Claro. Pero después vino la pandemia, bueno, y no es fácil tampoco poner una muestra de Che digital completamente en, en distintos lugares, primero porque es costosísima, ¿no? Uh -huh. Pero segundo porque la gente que puede ayudar un poco se echa para atrás porque es Che Guevara, ya tú sabes, un uh -huh. comunista, un guerrillero, y la cosa... No siempre sale bien, pero bueno, ahí en Boloña el, eh, el Museo de Arqueología se, se prestó y de verdad me dio muchísimo placer también conocer a la directora del museo, es una mujer extraordinaria, muy, muy valiente y, y también bueno, muy consecuente. no Y la verdad es que es una obra lindísima. De verdad que vale la pena eh, verla porque habla de toda la vida de papi desde su infancia y tú puedes interaccionar, puedes escuchar su voz en algunos fragmentos de discurso. Eh, fue, es bonito, realmente ella está muy bien hecha y el Centro Estudio Che Guevara, el cual no dirijo, tengo que aclarar ah, que lo dirige pero... mi madre. Bien, bien, bien la clase. Eh, este centro dio todo el apoyo histórico, los documentos, el archivo, se pueden ver en la muestra también al final, en varias mesas interactivas, se puede revisar la cantidad de documentos que tenemos en el centro, fotografías y todo, y bueno, la verdad es que es muy completo, es un trabajo muy, muy serio y, y hermoso. Mm. Aleida, buen día, un gusto saludarte. Eh, Consultarte sobre... ¿Qué, ¿qué realidad ves tú en Europa respecto a la presencia y, y el recuerdo del Che? Porque nosotros sabemos que en América Latina lo tenemos muy muy presente, eh, pero ¿qué tanto en Europa hay eh, recuerdo, hay este, espacios como estos de, de, mantener, de mantener vivo ese, esa memoria ese legado de la vida del Che? Mira eh, en Europa tú sabes que la situación está en estos tiempos bastante difícil hay un resurgir de la derecha, de la extrema derecha en algunos países, sí. y, y bueno, no, no es fácil para los jóvenes poder tener a mano cosas así, ¿no? Sí. Pero Italia siempre se ha, se ha caracterizado porque su juventud históricamente ha tenido una relación muy estrecha con el Che, eh, muy bonita. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, aquí en, en Torino, yo me, me reuní con un grupo de muchachos que hacen una, una brigada que se llama Tren de la Memoria, y en el cual llevan a estudiantes, jóvenes, a distintos lugares para recordar lo que fue el fascismo, lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Eh, se trabaja con los más jóvenes esto para que no se pierda, no se iluya en la memoria, y sobre todo... Como dicen en Argentina a veces, para que no pase nunca más, ¿no? Claro. Lo que pasó, aunque bueno, no siempre se, se cumple. Pero es interesante, me reuní con muchos jóvenes y fue el mejor día que he pasado acá porque <ríe> ellos te transmiten su fuerza, su su intranquilidad ante la, las cosas, ¿no? Y, y fue muy lindo poder conversar con ellos y llenarte de esperanzas, porque si hay un grupo de jóvenes así, entonces no está nada perdido, ¿no? Tenemos muchísimas cosas por las cuales seguir. Claro. Acá estoy viendo, Aleida, que tu responsabilidad, por lo menos así designada que veo, es coordinadora de proyectos especiales del Centro de Estudios Che Guevara, ¿puede ser? Sí, y ahora mi madre también ha inventado el, <ríe> un título de, digamos, que es Relaciones Internacionales o Públicas. Y claro, está bien, está de bien, nada. porque es parte de las tareas que te, que te tocan. No, queremos comentar a la audiencia, porque él lo, lo contó acá a su retorno, también que te agradecemos que hayas recibido a nuestro compañero Gonzalo Isasmendi, que coordina el Semanario La Juventud, en la oportunidad de que viajó a La Habana eh, a participar del coloquio Patria y bueno, pudo conversar contigo, conocer a tu mamá también, que primero no, él no sabía que la, la señora que lo estaba recibiendo, la compañera que lo estaba recibiendo ahí en, la, en donde fue a visitarte era, era tu mamá y bueno, quedó muy impactado con el, con el encuentro y la charla con, con ustedes, por cierto. ¿eh? Nada, fue muy bueno tenerlo allí. Bueno, y de esto estoy viendo imágenes de lo que decías de Boloña, de, de la muestra en algo de la prensa, de, de prensa italiana. Y que dicen que cantaste el Belachao también, puede ser, la canción Tesa Ah, hombre, claro, ¿qué pasa? Está, pero en español, por supuesto, no en italiano. Son versiones muy, muy diferentes. Porque sí. la original habla de los partisanos, de los guerrilleros. Claro. Y la española habla más bien de los comunistas. Pero claro. bueno, ahí nos mezclamos. Esto es una canción, este, claro, que cobró fama por una serie española, pero que a, hay que dar a conocer a los jóvenes también el, el símbolo muy fuerte que hay detrás de esa canción, ¿no? Sí, realmente es una canción italiana. Sí. Lo que pasa es que la versión española es eh, quizás un poquito más fuerte porque eh, está hablando de los comunistas, que en ese momento eran los que mantenían también toda la batalla republicana. Claro. Esta muestra de, de Boloña es hecha por, por italianos, entonces no es algo que, usted, que pueda ser itinerante, así que vaya a otras partes, que pueda venir acá a América Latina, por ejemplo. Sí, ellos aspiran a que sea itinerante, a que vaya hasta Japón si es posible. Muy bien. eh Ellos sí, en eso lo único que hay es que hacerlo con tiempo porque hay que traducir. Claro. Todo está ahora en italiano. Claro. Y tendría que volver al idioma original en el caso nuestro, que es el castellano. Claro. Y después estás ahora, dijiste, en, en Torino. O sea, ¿qué otras actividades que nos quieras contar van, eh, tenés en Italia? No, ya mañana parto de nuevo para Cuba. Uh -huh. Y estoy aquí en estos días con un grupo de compañeros que está haciendo un trabajo lindísimo con mi pueblo un poco tratando de rescatar eh, la producción, por ejemplo, de café. Ajá. Eh, he tenido encuentros muy, muy interesantes acá con empresas que respetan mucho eh, la gente que trabaja en el café, por ejemplo, no, porque cuando tú vienes a Europa, tú preguntas, ¿dónde es el mejor café del mundo? Y la gente dice, ¡el italiano! Claro, claro. Pero yo le digo, pero si ustedes nunca han trabajado un café, ¿cómo puedes decir que es el italiano? Claro. Bueno, ellos hacen una mezcla y una tostada, si en el café de una forma muy bien, y dan un aroma especial a sus cafés en general, Por tanto, es verdad que es uno de los cafés más buenos del mundo, pero no es italiano. Claro. Es colombiano, es brasileño, es congolés, pero nunca italiano. Entonces, también ellos empiezan un poco a, a tener más conciencia en ese sentido. Y hay algunas empresas que eh, traen el café, por ejemplo, de Etiopía, de Colombia, de Brasil, pero con muy, muy buen tratamiento a los productores de Ajá. café. Es decir hay un respeto hacia ellos, hay un cuidado hacia estos productores y, y entonces hay una sensibilidad en la empresa. ¿no? Es capitalista, es una empresa que gana dinero con todo esto, claro. pero a su vez cuida el medio ambiente, protege a los productores eh, y, y bueno, es realmente una relación interesante y estamos ahí más o menos dando los primeros pasos porque el café cubano no es muy abundante, pero en su mayoría es orgánico, uh -huh. entonces lleva otro valor implicado en ese sentido. Oh, y, sí. y está bien, me parece que es muy interesante en este momento que Cuba está viviendo, que es bien difícil que haya una otra posibilidad, ¿no? Claro, o sea que en estos viajes también a veces surgen oportunidades de, de, de cuestiones comerciales que puedan ayudar a, a Cuba en la lucha por el por el, sostén, el sustento, digamos. Sí, realmente más bien son oportunidades muy solidarias, claro. y que llevan compañeros que a veces dejan la piel en el trabajo uh -huh. durante años inclusive para tratar de mejorar algo a Cuba, ¿no? Es decir, sostener de alguna manera, aunque eh, sea un pedacito del pueblo cubano. Claro. Y, y bueno, aprovecho también para conocerlos, para saludarlos y para aprender de ellos porque también trabajan con la inmigración en general eh, hacen otras cuestiones sociales dentro del país que son muy importantes. Claro, y de esto que te preguntaba Emiliano ¿qué te cuentan los amigos italianos con los que te encontrás este, de, de esa realidad de, de una Italia gobernada por la derecha con un énfasis en en rechazar a la, a la migración? ¿Cuál es la realidad que están viviendo? Es muy difícil también para ellos. Hay situaciones que a veces tú no piensas que te puedas encontrar en un país del llamado primer mundo, ¿no? Mm. Eh, pero sin embargo hay un grupo de seres humanos en estos países que han reaccionado y han empezado a tratar de hacer conciencia de que la inmigración no es el logro ni mucho menos, sino que hay una necesidad. Y además recordar que muchos pueblos europeos fueron eminentemente migrantes en una época determinada de su historia. Por tanto, hay que, que guardar cierto respeto también hacia eso. Por ejemplo, yo siempre hablo del sur de, de Brasil, la, la mano de obra esclava termina y es sustituida por mano de obra campesina italiana. Uh -huh. Entonces, eh, en Argentina también hay una migración de italianos importante. Si no están los apellidos de la gente, ¿no? Sí, simplemente claro, con verlos sí. uno se da cuenta. Y entonces eh, hay que ver, yo siempre les digo... Eh, ¿Por qué emigraron sus abuelos o sus tatarabuelos? ¿Por qué emigraron? ¿Porque querían irse de su país? Sí. ¿O porque tenían hambre o tenían miedo a las guerras? Entonces, por las mismas situaciones emigra hoy la gente. Sí. Y hay que tener en cuenta que sin nosotros, ustedes no existirían hoy. Sí. Entonces, hay que ser solidarios con los pueblos pero aquí la verdad es que he tenido el placer de ver un grupo de gente trabajar muy duro en ese sentido y claro que no van a resolver el problema de todo el país, pero bueno, por lo menos están dando un ejemplo de que sí se puede y que sí se debe trabajar um, de forma solidaria. Uh -huh. Aleida, y en eso que tú decías de, de ser solidario con los pueblos, eh, sin duda que todo el mundo sigue expectante lo que sigue ocurriendo en Gaza ¿no? y en Y en, en Palestina en general, eh, bueno, en las últimas horas veíamos esta noticia de 15 paramédicos asesinados, supongo que esto a ti también como, como médica te interpela particularmente, este, tanto en Cuba como en el resto del mundo la solidaridad con Palestina sigue siendo fundamental, ¿no? Hay solidaridad con Palestina, pero no es suficiente. Yo siempre estoy repitiendo lo mismo, es decir, la solidaridad no puede ser, decía Che Guevara, eh, la expresión de, lo, de la población romana con relación a los gladiadores, bajaban o subían un dedo. No, no es así. La solidaridad es compartir la vida de los pueblos. Y nosotros estamos muy lejos de verdad de practicar una verdadera solidaridad. Hablamos, caminamos, protestamos, pero no hemos llegado realmente al punto que hace Yemen, por ejemplo, ¿no? claro, claro. que eso sí son solidarios, eso sí es ser solidarios, eso es dar una muestra de que a pesar de que es un pueblo con miles de dificultades, que además los están bombardeando también a ellos, siguen en pie defendiendo a los palestinos. Ese es para mí uno de los ejemplos más completos de solidaridad que hay en este momento. Y es al que yo aspiro que algún momento tengamos que llegar con médicos, con, con alimentos, con, con lo que sea, pero hay que hacer algo, no podemos permitir que esto siga ocurriendo porque es vergonzoso para cada uno de nosotros como seres humanos, es decir, cuando tú permites estas situaciones desgraciadamente te vas convirtiendo en cómplices de ellas, mm. y es muy, muy triste eso. Sí. ahora con esta nueva etapa que ha emprendido Israel de eh, suspender el alto el fuego, iniciar los bombardeos nuevamente, ahora parece que habría ahí alguna alguna posibilidad de, de un acuerdo, habrá que ver en qué condiciones, pero además Israel estaba impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria, estaba agravándose el tema de eh, las la dificultades de acceso a alimentos, al agua y de atención de, de implementos médicos, porque Israel no respetaba lo de el ingreso de ayuda humanitaria acordado. no No, para nada, no respetó absolutamente nada. Por eso los yemenitas le dieron unos días de, de análisis, le dijeron, sí. o ustedes permiten entrada, ayuda, o nosotros vamos a seguir impidiendo que los barcos entren a, a sus puertos. Sí. Ustedes decidan. Y entonces, por eso es, te digo que hay que estar más atento a esto, hay que ver realmente por dónde podemos entrar para ayudar mejor al pueblo. Pero algo hay que hacer, porque... Lo que no es, no es posible aceptar es que sigan asesinando a mansalva y hombres y mujeres y niños y, y, y que el resto de la humanidad siga cruzado de brazos. Es, sí. es muy, muy duro eso. Es muy fuerte eso que ya hablábamos contigo la otra vez, de la, la impunidad que tiene Israel en la medida que es apoyada por Estados Unidos. Para, eh, para hacer lo que quiere respecto a Palestina y que no haya una, nada que se lo impida en concreto más allá de, de declaraciones eh, y esto además que tiene que llevar a, a denunciar esto eh, a nivel de la, de la opinión pública, ¿no? porque acá nos pasa en Uruguay que enseguida que se conocen pronunciamientos críticos salen desde la comunidad israelita de organizaciones a hablar de que cualquier crítica es antisemitismo, ¿no? como que se está discriminando a la población judía, eh, tergiversando la crítica. ¿no? El, el problema es que si tú no eres capaz de soportar una crítica, Entonces es que tienes miedo, ¿no? Sí. porque no hay otro tipo de cuestión. Cuando usted recibe una crítica y es capaz de ripostarla con argumentos suficientes como para convencer que, que está haciendo esa crítica está errado, y bueno, nos bueno, podíamos entender, aprender, crecer, sí. pero si usted lo que impone es el miedo, usted no tiene ningún tipo de, de argumento para rebatir esto. Y eso ha pasado con miles de jóvenes en Europa también que han ocupado las universidades, que han levantado la voz y están presos o están en proceso jurídico. Sí, sí. Es una cosa tremendamente brutal porque además no hay una sola prensa en el mundo que se haga eco de estas situaciones. Uh -huh. y, y sí, bueno, yo te digo, yo siempre... Eh, cuando veo la historia de la humanidad, la verdad es que los judíos han sido, pero más que maltratados durante siglos, no solamente en la Segunda Guerra Mundial. Mm. Mucho antes los, los reyes españoles votaron a los judíos de España como si fueran animales para quedarse con su dinero, para quedarse con su riqueza. Mm. Todo el mundo conoce la historia de este pueblo, que en su mayoría era nómada, Pero la cuestión es, hoy está pasando algo que no responde para nada a la historia de ese pueblo. Es todo lo contrario, están provocando situaciones aún peores de las que ellos vivieron. Uh -huh. Entonces, tú dices, pero ¿dónde está la memoria de los pueblos? ¿Se les olvidó lo que sufrieron, lo que, lo que pasaron? ¿Y ahora qué están haciendo? ¿Están locos o qué pasa? No hay nadie que reaccione, o muy poca gente que reaccione. Sí. El, el problema está en eso. ¿Tú te acuerdas cuando termina la guerra de Vietnam? Porque los vietnamitas lucharon durísimo contra los yanquis, sí. pero hasta que el pueblo de Estados Unidos no tomó conciencia de, de lo que estaba pasando, y de que los muertos los estaban poniendo en su mayoría ellos, sí. no se frenó la guerra. Claro. entonces con Israel pasa lo mismo, el pueblo judío tiene que reaccionar esté donde esté, tiene que reaccionar y tiene que frenar esa guerra los que pueden realmente frenar esa guerra es ese pueblo pero tiene que hacerlo ya, no puede esperar que sigan muriendo gente inocente además nadie aquí es superior a nadie Y eso es lo que muchas veces han usado en esa misma Segunda Guerra Mundial. Los nazis los educaron como si fueran adios, como si fuera una raza superior. A los Estados Unidos los educan de la misma manera. No tienen idea de quiénes somos nosotros como latinoamericanos. No tienen la más mínima idea. La mayoría de ellos no conocen ni siquiera su propio país. Es una, cosa, una locura. Y entonces, como lo, le dicen... Ah, la raza superior, la gente superior, los educa de una manera que de verdad se tragan el cuento. Es una cosa impresionante. Yo lo viví en Nicaragua cuando estaba estudiando el último año de mi carrera de medicina. Fue un grupo de doctores estadounidenses sí. a solidariamente ayudar a los médicos NICA pero no tenían idea que estaban hablando con profesionales que muchos de ellos eran mejor que todos ellos. Sí. Que había profesionales en la medicina nicaragüense que, que podían darle clases, conferencias a ellos. Sí. Y fueron con la mejor intención, pero sin tener idea de con quién iban a hablar. Claro. Los únicos que nos quedamos en la clase fuimos los estudiantes de medicina cubanos sí. Todo el mundo se fue. Porque era vergonzoso, realmente vergonzoso. Entonces, ya te digo que esto yo lo he vivido hace mucho tiempo. Si, eh, te das cuenta que a la gente de estos tipos de lugares los educan creyéndose que son superiores o que le deben todo. Sí. Y eso no es verdad, no es verdad. Aquí no le debemos nada a nadie, aquí lo hacemos nosotros, por nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, yo puedo ser muy solidario contigo en un momento determinado. Eso va bien, perfecto, pero tú tienes también que responder en ese sentido y tienes que ser digna de esa ayuda que, que tú quieres o que tú necesitas, porque si no, ¿cómo te la doy? Y el pueblo de Israel tiene que aprender esa lección por una vez en la vida, Tiene que darse cuenta que por mucho que han sufrido durante su historia, la humanidad no puede aceptar de ninguna manera que se conviertan en peores criminales de lo que ellos han vivido. Entonces, no sé, de alguna manera hay que llegar a ellos. Yo he tenido ahora en Londres, estuve a principios de año, uh -huh. una actividad de, de solidaridad con América Latina y con Palestina y fue muy bueno ver gran cantidad de compañeras y compañeros del Reino Unido, que además indirectamente son responsables claro. de que esto esté ocurriendo, porque ellos eran, eh, Palestina era protectorado inglés, cuando sí. a los ingleses se les ocurre, junto a los franceses, Estados Unidos y Naciones Unidas, crear el Estado de Israel allí, donde está Palestina. Entonces, uh -huh. en, en ese sentido, hay una deuda humana, Claro. Pero ellos, de verdad, la organización es fuerte, se mueve muy bien y, y además tiene judío dentro. Claro. Y eso fue muy bueno conocerlo. Qué bueno. Sí, y lo que hacen en general eh, los, los imperios, las potencias, el, un grave error que cometen, vos mencionabas Estados Unidos, Israel, es además subestimar... La fuerza de los pueblos, ¿no? Creer que, que van a, a, a lograr con fuerza, con poderío económico, militar, este, pasarles por arriba y quebrarles la voluntad. Es un error que históricamente han cometido, ¿no? Sí, a ver, ellos lo han logrado en muchas ocasiones aplastar movimientos revolucionarios acabar con movimientos revolucionarios confundir a los pueblos eso, ellos son maestros en eso sí. pero se tienen que dar cuenta que lo que han logrado nunca es para toda la vida claro. es decir, pueden lograr un momento en el cual eh, no sé la gente pueda perder una batalla, pero uh -huh. no quiere decir que pierdan la guerra uh -huh. son cosas diferentes Y ellos no acaban de aprender esa lección, ¿ves? Es que se les olvida también, tienen una memoria demasiado delgada. Muy bien, estamos llegando al mediodía, Leida, es un gusto escucharte, estamos recibiendo mensajes, elogiando eh, tu, tu intervención. Eh, ¿Te volvés a Cuba entonces, eh, cuándo, en estas horas? Mañana, mañana en la mañana estoy saliendo para Cuba. Bueno, muy bien. Buen retorno entonces. Gracias por, por atendernos parece increíble esto que vayamos naturalizando el hecho de que podamos conversar contigo eh, cada tanto. Eh, y la verdad que es una, una gran alegría. Eh, te mandamos un abrazo y eh, a espera de un nuevo contacto dentro de un tiempo, a ver qué pasa. ¿Cuándo puedes, ¿Hay alguna fecha que retome la actividad el Centro de Estudios Che Guevara o todavía no se puede anunciar? No, estamos trabajando en el centro, pero todavía la inauguración nos queda un tramo. Bien, sí. bien. Todavía bien. oficialmente no, no podemos inaugurar. Estaremos atentos también a esas, a esas novedades y a lo que podamos ayudar este, difundiendo desde acá. Un abrazo grande a Leida y buen retorno a Cuba entonces hasta cualquier momento. Gracias, un abrazo para ustedes también. Por eso y por otras cosas, Cuba va, Cuba va, cumba con el esfuerzo más.